la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes la Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado El juzgabelo. ¿sí? Soldados de Chile. Comandantes en jefes, titulares. Y el almirante Medino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza. y de los trabajadores yo no voy a renunciar colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos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 la lealtad que siempre tuvieron la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia que empeñó su palabra y que respetaría la constitución y la ley y así lo hizo en este momento definitivo el último en que yo pueda dirigirme a ustedes Quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le, la que le enseñara Schneider y que regimara el Comandante Araya. Víctimas del mismo sector social ...que hoy estará en sus casa ...esperando con mano ajena... ...reconquistar el poder... ...para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios... ...me dirijo sobre todo... ...a la modesta mujer de nuestra tierra... ...a la campesina que creyó en nosotros... ...a la obrera que trabajó más a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición, auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le da. alegría y su espíritu de lucha. Me dijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos al silencio de que tenían la obligación de perdonar la historia lo juzgará. seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes no importa lo seguirán ociéndome siempre estaré junto a ustedes por lo menos mi recuerdo que era el monstruo que fue leal No el pueblo debe defender pero no sacrificar el pueblo no debe dejarse rasar ni acribillar pero tampoco puede mirar. trabajadores de mi patria tengo fe en Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me tendrá en tolera. sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grandes salameda por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Esta fue mi última Y tengo la certeza de que en el sacrificio no seré malo. Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que casteará la felonía, la cobardía. Que